Señales del fin del mundo. El apocalipsis va a llegar, que decía aquel. Señales del fin del mundo, aquí en La Rosa, los vientos, eh? Silvio ¿Sí, que estás sola, muy buenas. Buenas, buenas, buenas, buenas. Vamos a hablar esta noche del cisne verde, que es...